El arte de mezclar ritmos. Toma el control de tus sentidos. Y cada centímetro de tu piel irradiará más calor. Cada nota musical sacudirá tu cuerpo. Acompáñanos. Tu acceso está permitido. Tu acceso está permitido. Y sé y parte de DJ Tour, Tour. a continuación. Seguimos con más en DJ Tour. Seguimos con más en DJTour. Seguimos con más en DJ Tour. De Universidad de Occidente. Cierra sesión de DJ Tour. Hasta una nueva emisión podrás tener el acceso permitido a DJ Tour. Hasta entonces.